Estamos improvisando un estudio aquí en la casa de uno de los compañeros de Seba. no vamos a contar en qué situación se encuentra la pieza? Porque no sería agradable. Eh, cuando deciste que Pancho está sentado sobre una cama, eh, el resto estamos acurrucados en una esquina al lado de lo que solía ser un placar. Y aparte metimos una mesa que adentro está en la computadora y cables por todos lados pero igual hicimos todo lo posible el, el estudio...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 Eh, algo que seguramente Pancho nos tiene reservado Algún este algún tema interesante Como para amenizar la mañana no Así es, aparte el que está más cómodo Oye, ¿no? el que está más cómodo Está utilizando la mitad de la mesa Nosotros estamos... estamos en un rinconcito Apretado los cuatro eh, pone pone algo, Pancho Antes de que te diga algo malo al aire Jejeje <risa>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 Desnutridos y amargados, son carnitas de hospitales, con sus vientres pronunciados. Oye lo mi negro, el patrón, está robando. Oye lo mi negro, el patrón, está explotando. Oye lo compara el patrón.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 del resolado puro guayquita brasileño con lo argentino se los, los peruano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 Herredando las Mañanas El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos De lunes a viernes De 10 a 12 horas Radio La Negra Zumba la Turba Zumba la Turba Zumba la Turba Zumba la Turba la la la Las radios de la RNMA Red Nacional de Medios Alternativos Herredando las Mañanas De la lunes, lunes a viernes De 10 a 12 horas Triple RNMA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 lo cual pone, eh, es una zona desfavorable y, y necesitamos, bueno, proteger la, a las personas que están acampando, digamos. Sí. Eh, en ese sentido de pues, estas jornadas con trabajo y, y en construcciones y algunos talleres sobre ecológico y de y de reciclado. Eh, posteriormente se hizo la marcha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 de, a, han puesto a, de dentro del Consejo directivo al señor bruto y al señor conjero el señor bruto es el que aprobó el evaluación de impacto ambiental en madna Argentina el, el que autorizó digamos los permisos por el tanto este evaluación de impacto ambiental que posteriormente se había rechazado a la firma Monsanto y a la vez también eh, el el decano ahora secretario de mi consejo superior estábu en este de córdoba el señor concero eh, eh, bueno tiene que eh, la ha tenido conflicto con nosotros la asamblea laina lucha por la vida líneas fundadora porque hizo convenio con empresas privadas específicamente con eh,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 Eh, esto se, fue un trabajo que veníamos preparando eh, más, más o menos hace dos meses o más y, y bueno y, y, y comúnmente las marchas de este tipo se hacen en Córdoba Capital, pero debido al, al contexto eh, decidimos se decidió en mayoría trasladarla a más bien a Argentina para generar apoyo hacia el bloqueo que como se dio en este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 cuestiones políticas de dependencia porque la dependencia hacia los países del primer mundo todavía no ha terminado bueno, eh, nosotros lo veo bastante complejo y a partir de bueno, esto como les digo, de un gobierno de derecha en Argentina eh, de acá hay el eh, eh, proceso a, a, a Dilma Rousseff en Brasil y la derecha nuevamente en Chile y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 La, la soja en sí es una olequinosa, lo cual hace que al no haber rotación de cultivos en poco tiempo esa tierra eh, quede eh, devastada porque al ser una es como un aceite que, que, que queda una capa sobre el suelo de siembra, entonces no permite la absorción del agua, el agua se desplaza por otros lados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 Eh, tala en los montes nativos y, y consecuentemente esta, esta tala hace que emigren los campesinos porque este modelo productivo de, del campo no favorece a la ni fomenta la creación de trabajo porque eh, en los sistemas tradicionales hacían que los hombres eh, el hombre desvividara los campos y ahora el sistema líquido es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 vamos a ver si nos podemos comunicar porque se cortó, hay un problema de señal en la pieza de Seba, tenemos que tener el teléfono en la ventana mi pieza está mi pieza está arriba, te comento aquí en la todos pieza. hacían gestos distintos pieza, puya, no venir, cada, vez veces, cada vez que me echan de mi casa paro aquí <risa> yo creo que todos los que escuchan el enredando las mañanas están muy intrigados por esta historia de la pieza de Seba vamos a subir fotos vamos a subir fotos, sí, seguramente vamos a subir fotos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 os cura parte de parir el fruto de la resistencia y aquí sangre fue gota man en el instante la masacra trae al si busquen mata El tema de Bush Y se unen las naciones A matar con Bush Y el resto solo mira a con... Enredando las Mañanas El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos De 10 a 12 horas Radio La Negra Zumba La Turba Las radios de la RNMA Red Nacional de Medios Alternativos Enredando las Mañanas De lunes a viernes De 10 a 12 horas RNMA .org.ar. El programa de 11:10 si de la mañana continuamos aquí en el enredando las mañanas desde Jujuy, desde el estudio de Radio Pueblo, podríamos decir, ¿o ¿no? El estudio B. De radio Pol pueblo el estudio b de radio pueblo podríamos decir siempre hay un plan b para todo no exactamente siempre hay un plan b aunque tenemos todo amontonado en la realidad por como armamos la radio Era el plan B yo diría que deberíamos estar ahora en el C o en el D <ríe> qué pasaba si cortaban la luz acá donde nos íbamos? íbamos a terminar me parece transmit bueno teníamos la casa de javi teníamos también la, ver la vereda skype en fin hay mucha tu casa tiene mucho eco javi dice que su casa tiene mucho eco que tiene fantasmas también es más, hacer este estudio como rotativo, ¿no? Nos vamos turnando por la casa de, de cada uno o hacemos un programa, no sé, al aire libre también. Y si no conseguimos la plata para pagar la térmica, me parece que sí vamos a tener que hacer eso. La verdad es que está difícil, hay que buscar mucha platita para arreglar el problema eléctrico de la radio. Exactamente. Bueno, a toda la gente que nos está escuchando, pueden ingresar a www.rnma.org.ar Este, para seguir las noticias que nosotros publicamos desde la red O también se pueden comunicar al Face este Red Nacional de Medios Alternativos Y bueno, también seguir las noticias, comentar, mandar alguna noticia Y también invitamos al encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos Que se va a estar realizando en Misiones, en Posadas Vamos a estar ahí seguramente todos este Y que va a ser el 12 y 13 de agosto Y 14 Así es Eh, ¿les parece que continuamos con Perfecto. el informativo? ¿Qué tenemos para ahora? Bueno, nos vamos ahora a Jujuy. Este, estamos en contacto con Silvio Chopperegues eh, del este de la comisión, ¿no? De directiva del sindicato allá de los trabajadores de la Esperanza y uno de los 17 sesanteados también que, que hay este en el ingenio Y estos 17 sesanteados se espera, además, que haya también nuevos despidos eh, o traslados, que es una forma de despido encubierto, dentro del ingenio, que está en este momento realizando este una una protesta. Eh, Silvio, ¿nos escuchás? Sí, sí, sí, lo escucho. Perfecto. ¿Nos podés relatar cómo se llega a esta instancia y, y, y qué tipo de protesta están realizando ahora? Bueno... El primero buen día a todos. todos bien, este, esto se llega primero por una política eh, neoliberal que está haciendo morales y, y más y, contra los trabajadores. Primero fue contra los estatales, ahora va contra las empresas privadas. Pero el tema acá es que el gobernador hizo la presentación de un proyecto de ley donde a haber despido de 800 compañeros donde... Eh, Eh, a los que no van a decidir le van a dar trabajo en el pongo y donde le van a dar pie eh, nosotros siempre sospechamos que hay algo absurdo detrás de esto, porque para que ofrezcan lo que están ofreciendo nosotros le damos 2.700, ahora somos 1.300 se van a acumular 300 compañeros vamos a ser 1.100 y esto tiene en 500 el personal de Ingenio Lesterán y en cuanto a la situación de nosotros de los afectado a las suspensiones por 29 días somos 17 compañeros de los cuales hemos salido a procesar porque acá que no traen insumo hicieron eh, la esperanza ya tendría que estar por lo menos en el 90% en un 90% ciento ya para arrancar las zafra pero esta gente no está trayendo no no estaba trayendo los materiales casualidad que hacemos nosotros esta decisión de una asamblea Quedí reclamar a, la, a los gerentes y el gobierno puso la clase y hoy día dice que están llegando los materiales. También es una jugada del, del gobierno hacia los trabajadores porque lo que más defendemos la fuente de trabajo hemos sido sorprendidos. Eh, Silvio, ¿cómo en, en, en este contexto cómo leen ustedes que no estén llegando los materiales? Hay una especie de actividad, eh, eh, digamos, de intencionalidad en contra de la productividad del ingenio. Sí, nosotros lo vemos así. Se lo hacen a propósito. Eh, es un de propósito de la Gerecha que no se calienta porque realmente van a trabajar cuando ellos quieren. Eh, son gente que viven en Tucumán, en Santa Tempo, en buenos Aires, en Córdoba y ellos no están todavía acá. Y no se no se calientan por nada, eso nosotros tenemos que ahí andar buscando materiales para recuperarlo y, y tratar de que esto funcione, cuando los materiales ya tienen que estar de marzo, ¿sí? y o sea ya para armar todo esto ya tendría que estar armado, a la altura que estamos, y encima el gobierno venir a armar el 800 personas tienen que, que ir, es pues, eh, nefasto para nosotros los trabajadores. Silvio, frente a estas realidades de santeos y de futuros despidos que se va a agravar eh, por la cantidad y bueno y por las condiciones a las que se verán los trabajadores eh, ustedes en este momento están movilizando ¿no es cierto? Queríamos que nos comentes por favor eh, ¿cómo se palpita la movilización? y este, bueno ¿cuáles son los pedidos? ¿cuáles son los pedidos? Sí, no lo escucho bien, pero bueno Acá este estamos movilizando hoy día porque exigimos también al, al gremio que haya un paro en apoyo a los 17 compañeros que suspendieron y en repugio a lo que el gobierno viene anunciando ya de hace bastante tiempo. ¿Y cuál Hola. es eh, cómo, eh, cuál creen ustedes que es la estrategia del gobierno? Porque decías que eh, bueno está esta amenaza de, de trasladar Este, a nuevos trabajadores. Eh, ¿Cuál es, desde tu punto de vista, la, eh, la intencionalidad del gobierno respecto del ingenio La Esperanza? Bueno, nosotros comprendemos que la intención del gobierno es que regalarle a sus petaceros el ingenio La Esperanza. Eh, han hecho todo lo posible para que eh, las plantas industriales que eh, no reciba este, modificación y nada. O sea, nunca han invertido. Pero el tema es que ellos ya tienen al comprado. Al ellos nos dicen que son cinco este, no, compradores. Ahí para mí tienen la esperanza, pero en realidad yo le hago acordar a los compañeros a lo menos la expresidenta Cristina Mentira acá, cuando decía que los empresarios eran serios y que esos empresarios nunca pusieron plata acá. temas más, llevaron los sueldos que cobraban esos altos sueldos que cobraban eras del sudor y del trabajo de los compañeros trabajadores de Silvio, eh, respecto a lo que usted dice, es verdad, el, el ingenio la esperanza se ha mantenido claramente con la resistencia de los trabajadores hace años, ¿cuáles son los ánimos en cuanto a lo que está pasando ahora y cuáles son las medidas para continuar este reclamo? No escucho bien porque hay mucho ruido hacia allá. Y es Bueno, eh, nuevamente Silvio le, le preguntaba y le, le comentaba que justamente con lo que usted está diciendo es que claramente eh, el ingenio de la esperanza se ha mantenido eh, por la resistencia de los trabajadores. ¿Cuáles son las medidas de aquí adelante teniendo en cuenta el panorama que usted nos comenta? Sí, le vuelvo a repetir, no puedo escuchar bien por el ruido que hacen los compañeros que estamos movilizando. Está bien Silvia, no se preocupe. Le, le vuelvo a repetir la pregunta. La pregunta es eh, ¿cuáles son las medidas en cuanto a la continuación de este reclamo? Bueno, hoy día decreto un paro. Ahora cuando lleguemos al juzgado y haremos después que entreguemos el vectorio entonces haremos una pequeña asamblea, pero es pedir que se hace mañana. Pero todas las decisiones la toma la asamblea. Para sí. seguir de, de seguir, vamos a ver, pero no sabemos cómo. Silvio, eh, el Ministro de Producción y el Gobierno han salido a decir, digamos, que el ingenio eh, este, genera pérdidas para el Gobierno porque tienen que salir a pagar este los sueldos. pero Y ustedes uno de los que están pidiendo es también que sea eh, que, que haya una apertura de los libros contables de la empresa. ¿Ustedes saben qué número se maneja, si esto es verdad lo que está diciendo el Gobierno? ¿Cómo se plantea? Sí, el Gobierno me ha atrevido que... Acá en todo esto mis 7 años que llevo alrededor de la Esperanza al hijo José Elmerto Morales, Morales todavía bien, cómo venía la mano el UCEN quién me eran que se llevaba la plata. Eh, nosotros siempre hemos producido. Nosotros ahora tenemos la discusión de que este, el año pasado hicimos 60.000 toneladas de azúcar más 3 millones de, de litros de alcohol, con lo cuales más o menos nosotros calculamos que dieron unos 450 millones de los cuales para pagar el sueldo de todo el año de, de los trabajadores de todos los trabajadores no no solamente de los que trabajan en fábrica de todo eh, sería más o menos unos 320 millones pagando todo pero no se sabe qué hace con el expes no se sabe qué hacen con la plata que llega del gobierno porque a ellos como como dijo morales eh, les llega 30 millones por mes esta plata nosotros no la vemos eso la, la administra de ellos Eh, Silvio sabemos oh, ya por la historia que hay alrededor de la esperanza toda una historia de intentos de de venta de reventa de concesiones intentos donde además también según, según los eh, los los rumores que corren eh, el mismo gobernador el mismo actual gobernador morales intentó una vez eh, hacerse cargo del ingenio. ¿Hay ah, a partir de esto alguna intencionalidad o detectan o eh, presumen ustedes que pueda haber alguna intencionalidad económica también eh, no muy clara detrás de esto? No, yo que sepa, Morales nunca se quiso hacer cargo de Presentó un proyecto en el 2003 donde era el mismo proyecto que está ahora, pero donde igual estaba la esperanza. Por lo tanto, Morales la intención que tiene gracias a los testapés o, o algún es que yo, como Andedema que puso plaza para la campaña de ellos, yo ya sé lo de Dejo, Andedema con un pie, no la esperanza a esa finalidad me a referencia. quien nos diga que quiere, eso no lo queremos casi. el asesino es porque vino más Macri, Macri no va a venir a inaugurar la casa número 1000 Macri vino a asegurarle que no tiene la esperanza no queda para eso Silvio, este, en cuanto, digamos, la suspensión que han sufrido los 17 trabajadores en los que estás vos, eh, ¿han salido a denunciar los que ustedes eh, los golpearon, los maltrataron? ¿Cómo se da la situación para aclarar esto, digamos, ante la audiencia que nos está escuchando? Sí. Hay videos donde los compañeros mismos han grabado y han presentado como prueba en donde en ningún momento se los golpea. Eh, más la policía estaba presente siempre, donde ellos... Eh, el mismo este, el comisario que estaba ahí estaba, hizo una declaración diciendo que, que en realidad no hubo golpe no hubo rotura de nada, sí hubo insultos, eso bueno, con cualquiera, si tiene bronce, le dice cosas. Pero en ningún momento hemos levantado la mano a esta gente, que son pura mentiras, que el gobierno avaló para defender a los compañeros pero tenemos pruebas nosotros, video y todo y ellos nos presentaron pruebas. Claro. Bueno, Silvio, agradecemos mucho poder eh, haber podido comunicarnos para realizar esta entrevista. Este, y bueno, y desde aquí enviamos eh, desde Radio Pueblo todo nuestro apoyo para esa lucha que están realizando, esa lucha tan larga, ¿no? Porque no nace ahora, sino desde hace ya algunos años la lucha por preservar al ingenio La Esperanza Sí, muy bien, yo le agradezco por habernos llamado y eh, en realidad se entere el pueblo, Eugenio que quiere, es que está gobernando y qué lo que quiere hacer con los trabajadores que ya lo pasaron en el estatal lo llaman noki pero el noqui más grande son ellos que viven de la política hace mucho tiempo y que no se merman los sueldos tienen sueldos millonarios y, y, y eh, llaman noki a los trabajadores que ganan 4.000 pesos, 6.000 pesos bueno, muchas gracias ¿no? al contrario, al contrario, gracias gracias a vos ahí pasaba Silvio Higüez que nos comentaba cuál era la situación del ingenio La Esperanza, este como decía no hubo 17 suspendidos, sí, sí. digamos sin goce de sueldo, por un mes y también este nos comentaba la cuestión del proyecto de ley que quiere presentar el gobernador de Jujuy Gerardo Morales, donde la idea es poder este vaciar, ¿no?, a los empleados de, de, de la empresa y ponerlos, según el proyecto, dice que se los puede ubicar en los municipios o en otros lugares, que es una forma de despedirlo reubicándolo en otro lugar. Seguramente, seguramente. Así es, bueno, ¿les parece que escuchamos un poquito de música y continuamos aquí? Pancho, ¿con qué nos va a agasajar? Ahora recordamos que Pancho ha tenido una especie de síncope hace unos minutos. Mm -hmm. Porque le salía humo por todos le lados. Le salía humo, salía, sí, sí, salió humo por el Pancho y casi, casi se empieza a salir humo de la computadora también, porque bueno, con esto de la de los arreglos a último momento hubo que instalar un programa muy viejo en una computadora muy con nueva. un software muy nuevo, y bueno, sabíamos que en algún momento iba a ocasionar un problema, pero... Eh, no sabía que iba a ser tan divertido Verlo a Pancho lidiar con el claro. problema Aparte él, no es la máquina de él Entonces no sabía dónde estaba la música Bueno, este pero siempre Lo soluciona pancito La no. música está así, en la carpeta música Claro, eh, vamos a una pequeña pausa Y continuamos eh, Un saludo para Javi que siempre pide que lo saludemos eh, Y continuamos aquí en el Enredando La Mañana del estudio de Radio Pueblo B La plata que ustedes les pagan no los alimenta Tienen cuatro niños pequeños para alimentar Tienen cuatro niños pequeños para educar Pero siempre hay que pagar tantos impuestos Pero siempre hay que pagar tantos impuestos Ahora su que le digo ayo ocupa hoy y hora de aflojar que aquí abajo eso poco dice la plata su tetle paga no nos alimenta La plata su tetle no nos alimenta Sin vida que abajo que no poner la vida Es muy poco lo que entra y se va enseguida 4 niños pequeñitos para alimentar cuatro niños pequeñitos para alimentar y la plata que ustedes mangatan es la plata nuestra y la plata que ustedes mangatan es la plata nuestra con pibes rodeados de lujo con plata ajena y mis hermanos se matan por unas monedas Por eso que le digo que, ocupo, que ya es hora de aflojar, o habrá una rechuci. Sí, Tendrás que dar respuestas. Entonces sí, ten que dar respuestas. Respuestas, respuestas, respuestas, respuestas, respuestas, respuestas, respuestas, respuestas. Sí, La repressió en contra de què reclama? La sede judicial contien tus granadas. Repressió brava en contra de què reclama? La sede judicial tus granadas. La Hidralgía de Norma Playa, que desde el cielo muy fuerte grita, si no hay justicia, nunca habrá paz. Represión, represión. Represión brava, en contra de que reclamas, la sed de justicia contiene tus granadas. Represión brava en contra de que reclamar la sed de justicia contiene tus granadas. Ya contienen tu estrana ga, represión daba encontrar de la sed de justicia contienen tu estrana ga, represión daba encontrar la sed de justicia contienen tu estrana ga, represión daba de que reclama, la sed de justicia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 11 y 34 minutos, pasaron 34 minutos de las 11, estamos aquí en el Redando las Mañanas del estudio de Radio Pueblo B eh, continuamos con toda la información estuvimos hablando hace ratito con eh, Silvio Igués, que nos estuvo comentando la situación del Ingenio de la Esperanza seguramente después de que termine la marcha van a comunicar, nos van a sacar algún comunicado como sigue el plan de lucha seguramente conflictivo a la Jujuy de hoy en particular, recordemos también que el SEOM, el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales Está realizando también una actividad en el día de hoy Aunque va a ser a la tarde eh, Una actividad en el día de hoy Donde se congregan desde distintos puntos de la provincia Para reclamar por la libertad de tres eh, dirigentes del SEOM detenido ¿no? Así que bueno, podemos ver una Jujuy bastante bastante en ebullición ahí, ¿no? Así es este, Bueno, ¿les parece que continuamos con ¿Bien? lo que viene? ¿Qué tenés para presentarnos de qué Eh, bueno, en el Chaco se estuvo realizando el segundo encuentro nacional de la Federación Nacional Campesina. En, en unos instantes estamos tratando de comunicarnos con Víctor Gómez. Eh, bueno, justamente en este congreso se estuvieron eh, reuniendo alrededor de 150 delegados de todo el país y con la finalidad de debatir eh, por el tema de la tierra, la vivienda, la producción, la mujer y la juventud campesina. Eh, en torno a esto se tendrían que haber defin eh, definido eh, Algunas propuestas eh, para combatir el ajuste Y bueno, teniendo en cuenta eh, la realidad en cuanto al campo en la Argentina eh, Con la quita de retenciones Que si bien eh, solo benefician a los empresarios Bueno, la, la, la comunidad campesina se está organizando Ya estamos en comunicación entonces con Víctor Gómez De la Federación Nacional Campesina eh, Muy buenos días, Víctor eh, Bueno, muy buenos días Eh, Amado la audiencia eh, En otras provincias Acá todos estamos en Atopaco Soy Gómez Víctor, soy presidente operación Nacional Campesina de Chaco eh, sí, sí. Sí, sí, ¿Sí? ¿Hola? Sí, sí Víctor, le queríamos eh, Preguntar justamente ¿Cuáles han sido las actividades y cómo Fue el congreso que se realizó En Chaco? Ajá, y, y bueno este, O sea, el 21 El el 22, ayer este eh, en dos días tuvimos eh, eh, el Congreso de eh, Federación Nacional Campesina del SACO y, y bueno, eh, de distintas partes en cada provincia están presente nuestro Congreso como federación y bueno, este salió eh, de distintas partes en cada provincia y hay muchos problemas por el tema de este, bueno lo que lo que se conversó por el tema o sea cada uno tiene su experiencia de lucha y, y bueno este salió eh, en conclusión de hacer un documento a nivel nacional ¿sí? entonces este, por el tema del territorio por el tema de eh, ...la producción y como campesinos pobres... ...por el tema... ...bueno, acá en Chaco... ...habemos muy bien que... Este, ...hay muchos reclamos... ...por el tema de la producción... ...el gobierno nunca... Este, ...puede responder bien a la... Lo, ...a los campesinos pobres... Sí. ...eh... ...hola... ...hola, sí, Víctor... ...Víctor, ¿y cuáles han sido las principales conclusiones... ...eh, a las que han llegado... ...en el Congreso a la conclusión que nosotros este del, por el tema este, que va a haber un, un documento que, que está bien unificado todos los, este, todos los pensamientos en cada en cada provincia entonces yo creo que va a haber este, bueno eh, para el 13 están viendo va a haber un, una medida de fuerza y después casi fin de año yo creo que va ser antes fin de año este hacer una este una marcha nacionales. ¿sí? Bueno, es el porque sabemos que, que en cada provincia este doncase todo lo mismo que que taco solo las necesidades de, de ese congreso, ¿sí? Porque ¿Mm? cuál es, Víctor, la realidad eh en que vive el campesinado eh, en estos últimos meses no como cómo se ve desde el campesinado eh, la realidad de los últimos meses mira por ejemplo el último o sea lo que estamos viviendo porque nosotros como federación pequeña hemos recoido que la parte este, donde está casi el límite de taco ahí están los compañeros la zona eh, es terrible este, la necesidad de los compañeros como campesinados este no hay nada totalmente no hay producción y cuando nosotros planteamos el gobierno que nos tarda casi fin de años te da lo que usted está, o sea, lo que estamos pidiendo digamos entonces este, como los campesinados no quiere ser estar la chacra y siempre quiere que, que se continúa ahora ahora lo que tenemos tenemos muy poco Eh, algunos están sembrando mandioca batata y, pero este, eh, es para sostener la familia y para venta no tenemos ¿sí? porque no hay precio todo lo que voy a sembrar por ejemplo zapallo si voy una hectárea no tiene precio pero esa es la realidad que entonces, su, estamos estamos en el saco digamos Víctor, eh, una de las sí. primeras medidas que tomó el gobierno de Macri fue la quinta de retenciones a, a los granos ¿Cómo, ¿cómo afectó esto y cuál es la realidad puntual que viven lo, los campesinos en cuanto a esta medida y a quienes eh, beneficia claramente? No, eh, o sea sabemos muy bien que el gobierno nacional es con gerente de gobierno, digamos eh, no es para los pobres sino es para los, los grandes empresas y este la gran empresa, pero menos los pobres, ¿sí? y entonces este, ese es el, el análisis de la gente, y cada vez más peor, por ejemplo, este, eh, eh, algunos eh, están cobrando vacinaciones familiares, y, pero, este, por ejemplo, este, la electricidades eh, han subido, y algunos están pagando por cinco, eh, 500 pesos, 600 pesos, ¿eh? entonces, Eh, eh, yo creo que eh, este la el gobierno de Macri sí. mm. bueno, ese es todo eh, lo que estamos viviendo y acá en las comunidades por ejemplo nosotros como dirigentes indígenas este, nos persigue la justicia nos arma causa por lo que se llama agua las necesidades grandes acá porque no tenemos agua en las comunidades están enterados los caracolos pero hasta este momento no hay nada eh, ¿sí? pero este la, eh. por último sí hola. Po sí, hola, aquí lo escucho eh, por último, sí. ¿podrías repetirnos las líneas de acción que concluyeron a llevar adelante luego de este congreso? sí, o sea que lo que, eh, eh, no, no, escucho muy bien Sí, sí, podría comentarnos brevemente, ya por último, eh, las líneas de acción, lo que concluyeron en este congreso que se realizó el fin de semana. Sí, este, por ejemplo, nosotros, o sea, en toda la, este, he unificado todos los, los pensamientos de los los hermanos que vienen de distintas partes en toda la provincia, yo creo que para el 13 va a haber una, este, eh, el 13 de junio, algo así, desde de junio va a haber una este, este, una medida de fuerza entonces en cada provincia y después de eh, antes de fin de año creo que se eh, van a hacer una, una marcha nacionales eh, por todo esto que estamos eh, reclamando por ejemplo queremos hay un documento que van a va a ser un solo documento a ver cómo eh, pero hay compañeros que, que a nivel nacionales te van a se va como te van a, como, que decir, que, que van a eh, hacer una, una presentación digamos veo eh, bueno víctor agradecemos muchísimo haberte habernos podido comunicar y bueno, seguramente eh, nos vamos a estar comunicando en breve sí, sí, eh, otra cosa, este, por ejemplo la zona de Sausal por ejemplo la zona impenetrable están sufriendo mucho los, los hermanos porque este, hay 90% por caso de este dengue, están sufriendo la gente y, y este está, está muy ocultado dentro de la provincia y dentro de la nación digamos, hay hay muchos casos, eso hay 5.000 casos de dengue, digamos, lo que han sufrido estos esto, esto días, estuvimos ahí. Sí. Entonces, este, todo esto eh, totalmente se están ocultando, digamos. Sí. Parece que estamos bien, estamos muy malos, como, como dicen. Sí. Bueno, este es el... Hola. Sí, un, un agradecimiento decíamos a para realizar la entrevista y bueno, seguramente vamos a seguir en contacto conforme vayan bueno, desarrollando ese plan de acción bueno, eh, muchísimas gracias de comunicarme y después de, de, de salud gracias a todos ustedes gracias hay pasado Víctor Gómez que nos comentaba digamos la, las resoluciones que salieron después del del segundo encuentro eh, na eh, nacional de la Federación Campesina este les parece y ahí, perdón, antes yo tengo yo quiero realizar una denuncia pública frente al productor de este programa que en medio de la entrevista lo hace pasar al pompón, el perro del vecino <risa> que se nos metió en el estudio en el estudio ve claro, aparte no es solamente que estamos apretados que hay cables por todos lados, sino que estamos con perros en el medio, con perros en el estudio así es Así que Pompón siempre nos acompaña cada vez que nos contaban en una asamblea de la radio. El, el que llega primero a las asambleas. El que nunca falta. El que nunca falta, así es. Este, bueno, escuchamos un poquito de música y continuamos ya con el último bloque del Enredando las mañanas eh, de acá del estudio B de Radio Pueblo la noche de un desdén yo sabes és veredat Busca refugio en una mirada Cuando el volcán está la fundida llegue a vos Verás que no valga salvarte solo pero te vas Llegando Algún pariente lejano algún amigo del campo Traerá sus olores El viejo recuerdo de un tiempo oído Cuando se les cae El quichua del castellano exigido Sorbo de agua tiene un mirar legendario y brillan sus ojos negros espejados en el vaso en este luminoso del alma me cosquillea casa se ha vuelto fiesta serpentina de mi raza que indica que no está muerta Llegará gente del campo, traerá noticias del monte si llovió perlas azules y el santo vela sus nombres eres y fuente nueva de lo que viene a la vista en luminoso del alma me constillea y quiero volver con el como si todo pudiera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 11.53, seguimos aquí con el Enredando las Mañanas Desde el Estudio B de Radio Pueblo Pancho, está bien que hayas puesto la música y todo Pero cuando te vayas, por favor, tendeme la cama Claro, está re cómodo, Pancho, aquí Está tirado en la cama, el mate al lado Así A es A diferencia de nosotros A diferencia de nosotros que estamos en un rinconcito Está utilizando dos tercios de la habitación el Pancho Él solo en nosotros entre seres Estamos compartiendo una silla entre los dos, así que bueno, pero salió y salió lindo, parece, ¿no? Parece que salió lindo, sí. Este, además tuvimos, bueno, tuvimos varios entrevistados, tuvimos la visita de Pom Pom, el perro del vecino, tuvimos eh, tuvimos bastante bastante movimiento de rodeando. Creo que todos están opinando en este momento que se nos abre la puerta para un magazine con el nivel de comentarios que hoy demos a conocer. Sí. Sí, sí, la verdad, la verdad radio teatro. También podríamos hacer, ¿no? Nos encerramos, hacemos como un gran hermano, pero popular, digamos, nos encerramos todo acá con olor a pata y todo lo que suelen tener los, los compañeros a veces. <risa> este Bueno, como decía Seba, estuvimos varios entrevistados hoy que nos estuvieron comentando las diferentes situaciones y luchas que se están llevando a nivel nacional. Estuvimos hablando con gente de Jucú y con gente de Buenos Aires también con gente de Chaco, así es, no pudimos entrevistarnos que hubiese sido lo que queríamos, también sumar la entrevista de los compañeros y compañeras de Mendoza, ¿no? de esta radio comunitaria, La Mosquitera. Este, pero bueno, este seguramente quedará para los próximos enredando. Este, bueno, con ella no pudimos con la compañera esta no pudimos en particular no pudimos comunicarnos, pero de todas formas creo que hubo hoy un paneo bastante interesante. ...de las distintas situaciones de, de lucha... ...y en particular eh, de lucha obrera... ...que se viene llevando en el país, ¿no? Así es, y para la gente que se engancha recién... ...este, las notas la, de las entrevistas de hoy... ...las vamos a estar colgando... ...también en la página de la red... ...y también en el Facebook de Radio Pueblo... ...algunas de las notas que hicimos hoy... ...para seguirla, digamos... ...quizás se suma algún medio que quiere tratar alguna noticia... ...así que bueno... ...este, se, se comunican... ...entran a internet, abren la pantalla... ...viste que hay gente que te explica todo... ...pone a la derecha www.rna.or.ar y ahí pueden seguir las noticias que estuve en el informativo de El Enredando de las mañanas. Así es, además vamos a intentar este esperemos resolver el problema para realizar la próxima transmisión ya desde nuestro desde nuestro estudio. Y bueno, o si no, no, no la con... realizamos, la seguimos realizando desde este estudio, pero con el pago de alguna prima, este <risa> Pero aparte igual yo no me quejo tanto porque voy, imagínate que tomamos té. ¿Qué qué miras, Vicky? Dentro no de todo este eh, tomamos tecito, eh, estábamos calentito, está la estufa acá, mentira, o sea, la quieren pintar linda. <risa> y y además, aparte vas a ver que lo cual contribuye a nuestra falta de movilidad, porque Seriviki están con dos camperones que parecen los muñequitos de Michelin y no pueden llegar <risa> ni siquiera a acomodar el micrófono con las manos. Así es, y bueno, y el Mono está tranquilo allá en una mesa amplia publicando. Y bueno, aprovechamos también para saludar a Johnny, a Javi, al Mono, al Pancho, que también forman parte de la producción de este programa y sin ellos no podría salir. Así es, y bueno, vamos cerrando también el programa, estamos a unos minutitos nada más de terminar, minuto suficiente creo para que Don Pancho no, este nos... Alegre la mañana, o la finalización ya de la mañana, ya casi, ya mediodía, nos alegre el mediodía con algún temita. Pancho, cuál es ¿con qué nos vas a agasajar? Deberemos ponerle un micrófono a Pancho en algún no. momento, porque la gente debe tener la expectativa. ¿Quién es Pancho? ¿Cómo es su voz? Yo, yo ya lo dije una vez. este Ah, claro, bueno, estaba. Pancho es Patricio rey Ah, mirá vos. Panchito, sorprendenos y nos estábamos viendo nosotros el lunes que viene, pero bueno, el enredando se da... Eh, realiza su programa todos los días de lunes a viernes de 10 a 12 este, por este medio